La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Y ya estamos en nuestro ring musical, en nuestra batalla de números uno que hoy hemos dedicado a Miguel Bosé. Porque este viernes, que no tenemos programa, es el cumpleaños de Miguel. Cumple los s e e t n t Así a que, para celebrarlo, tres canciones de Miguel que fueron número uno en nuestra lista. d e s q i d a Agua de la fuente. Linda. Miguel Bosé, este fue su primer número uno en nuestra lista año 77. Hoy se queda en tercera posición con el 27% de los votos. Algo mejor le han ido las cosas a los chicos no lloran. Medalla de plata con el 34% y el oro. Con el 39% de los votos, la versión ochentera de Miguel Bosé ganando en la batalla con Nena. Anticipándonos a su cumpleaños, que será este viernes, los 40 más 30. Felicidades, Miguel Bosé. Nena, ganando hoy la canción que en julio del 86 llegaba al número uno de la lista, hoy triunfando en nuestra batalla, gracias a vuestros votos. Gracias, fieras, por rugir conmigo. El lunes nos escuchamos. Y Guille, ¿qué pasa? ¿Cómo me gusta mi sintonía? ¿Has visto los jingles? s <risa> e Y baratos, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a correr. Son las jingles más i r e l a s ¡Bases! s o s Ay, cuéntame, ¿qué has preguntado hoy a los seres humanos que nos、eh, siguen en redes? A ver, es que la gente se mira ya, hoy, definitivamente.、Mm -hmm. se... ¿A dónde vais? A tu... A tu... No, no, dilo, dilo. Al estudio de aquel í lado que tengo que hacer cosas. Al estudio, adiós. adiós. s i g u e t e en canal. Jim McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson y Howie. ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Me alegro! Son las 8 y 4 minutos, 7 y 4. Si estás en Canarias, que yo me sé de unos cuantos, entre ellos mi familia, están ahí.、Uh -huh. Y ahí están en plena c a l i m a c a l i m a c a l i m a de luna! a c a l i m a Es muy fuerte. Pero hoy p a s a muchas cosas, Jorge. Ándale. Hoy mandamos un cobete a la luna. a Y hoy os vais. Habéis trincado al gato, habéis trin... puesto el canario, en el, el canario, todo, todo, todo, las maletas, los niños y tal, los que no han tenido vacaciones、oh, hasta ahora. ¡Kevin! ¿Qué te has dejado el niño? ¡Kevin! ¡Dios mío, estás solo en casa! Bueno, la pregunta de la noche es: ¿A dónde vais? Contadme, dadme envidia. Venga, dame ideas también. Porque yo ahora, en cuanto salga a las 11 de la noche, me piro a lo primero que encuentre. ¡Rítender! a ¡Venga! 1、このギリエン・カバレー。En los 40 Classic。Yo que vivo en la luna, quiero darte mi granito de arena.Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas i n o p o r t u n a a n t o s que valen la pena, c á c e l e s de amargura. u でそんな la l て n の ピなサー。Una ростie5 pick Somebody Sel o, o ura, ale, r すいませ o もし一度、n う一度、もう一度、もう一度、もう e 度、e m 一度、もう一 n primavera, pa poder echar raíces y vivir siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte, llevame en una maleta. 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も t 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 ピーン r ン u ー a よかった。 Más importantes de la música disco europea, pero que eran españolas. Y además un tejido muy bueno, muy, cuando decías esto es de Bácara, esto, esto es el tejido que te ponían en el coche y los sillones. Bueno, a ver, hoy he preguntado dónde vais, de, ¿a, dónde vais? a dónde vais de Semana Santa.、Eh, es para darme envidia y así también os puedo saludar si estáis en trayecto. Carlos María dice: A mi pequeño pueblo de Teruel que se llama Libros, ideal para descansar y desconectar. Espero que tengas biblioteca. Marilón dice: Yo vivo en Cádiz. Y ayer estuve en Sevilla. Y ya estoy aquí otra vez. Que hay mucha gente. Que yo no me m u e v o aquí muy bien, Marilón. Es que eres fantástica. Además, que disfrutéis sobre todo los pasos, las procesiones, los que sois, ya sabes, de cofradías y esas cosas, que lo disfrutéis, que es vuestra semana grande. Para el resto, vacaciones y a disfrutar. Yo os pongo la música. Acompañadme. Cantar los jingles. Los a ver, ¿dónde vais de vacaciones de Semana Santa? ¿Es, el pre... es que de verdad, hoy era la pregunta más chorra que se me ha ocurrido por la cabeza. Normal, a ver, es día casi antes de las vacaciones. Anita dice: a Madrid, a ver el musical de los miserables. Pues un buen plan.、No、Como falta gente aquí. Tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo real. liada carimino bueno d ó n d e vais de vacaciones d ó n d e os apetece ir d ó n d e estáis de camino d o n cuentan me lo contadme la、ah, dice nievitas dice yo ya he venido a castellón dice a v e r la rompida de la hora lo recomiendo Ah, pero eso eso es en el eso es en teruel ¿no? o también se hace en castellón bueno me parece muy bien pues o r q o n tremendos y los tambor la tamborrada de calanda es la leche la leche vinagre para todos aquellos un abrazo y un saludo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 ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen periculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Blonde? Veo 7. Llega Veo 7. Tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción. Suspense Investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.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 Classic. En el coche, siempre. Los 40 Classic. Me encanta. Classic, Classic. Classic. Los 40 Classic. Venta Classic. Ya 50 años desde la disolución de Génesis o cuando se separó con Génesis. Y la verdad es que no pudo hacer nada mejor el hombre. Actualmente está mejor de salud, se operó hace poquito, volvía a retomar un poquito su vida, aunque tiene una enfermera en casa 24 horas. Pobrecito, mi querido Phil Collins, es que v a a crecer. a b r a z a r l o pero flojito. Hoy en la pregunta de la noche he dicho: A ver, ¿dónde os vais de vacaciones de Semana Santa? Dadme envidia, que yo me quedo aquí toda enterita. Se llama Rodríguez, me voy a cambiar el apellido. A ver, nievitas dice:、ah, Dice, os invitamos a Jorge y a ti a la rompida de la hora en Almanzora. Ah, pues muchas gracias. Dice, no leas este mensaje en la radio que les da vergüenza. ¿Cómo no voy a.?、Ah, ¡Venga! By the bus the stop With a felt pen in this suburban hell And in the distance, a police car to break the suburban spell en un c a n a l 9 y 4 minutos, 8 y 4 en Canarias, ¿cómo estáis? Ya, con un cohete en el culo, normal. No tengáis prisa por llegar donde llegáis. No, no, es que es que me duran 4 días, son estas vacaciones, los 5. Bueno, ya lo sabéis, disfrutadla. Cada año es lo mismo. Las prisas, lo importante es llegar. Y a mí lo que me importa es no perder a u d i e n c i a Soy así de hoy, e s t a Os pongo buena música, dejadme a mí. Estos son los 40 c l a s i c a s Además, la pregunta de la noche está abierta en el Instagram de los40classic.oficial. ¿Dónde vais de vacaciones? Contadmelo y dadme envidia.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 Dejadme que deje de lado un poquito el tema de la noche, para darme envidia donde vais de vacaciones de Semana Santa, para centrarme en una noticia que, que es hoy, a ver, es una desgracia. Han condenado a Nacho Vidal a tres años de prisión por traficar con cocaína rosa, menos mal que era la rosa. De todas formas, a este hombre, yo creo que en las duchas lo van a respetar mucho. <risa> Puede tirar el jabón perfectamente, que no. クラシック、イエスト、イエスト、たびん、イテテテゴアキー、イエスト、たびん、イエスト、たびん、イエスト、たびん、イエス Al tema de la noche, ¿a dónde vais de Semana Santa? Albert Zahm dice: Estoy, estoy, no digas nada, que estoy en un paraíso que poca gente conoce, en Poboa de Barzim, en Portugal. No lo voy a decir, te lo juro. Y hay gente como, por ejemplo, c i z a r r a Riojana que dice que no se mueve a mi casita, al gimnasio, a pasear por la Barceloneta y pone un emoji de. <risas> Happy People de los REM.、Uh, por cierto, aquellos que.、Oh, ¿Dónde veo yo lo del lanzamiento del Artemis? s y a v e s tú? ¿Es lanzamiento de un cobete? Pues lo ves en las fallas normalmente, pero si quieres verlo, tienen su canal de YouTube, los de la NASA. No te flipes. No te vayas a ninguna tele. Ahí lo ves directamente. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Estamos hablando de este tema como si fuera lo de tirar una cabra por un campanario. Eso l a 6 en España. No, no lo hacemos. La nueva comedia de David Serrano. No he dicho ninguna mentira, los españoles son así. Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta poña. La poña, n con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y b e b i ó Nenguer. Ya en cines. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.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 Sevilla, Sevilla, 94.8 En viaje, en ruta, donde los pilles. Escucha los 40 c l a s s i c y si te lo preguntan, dilo. La banda de g Wen Stefani, con la que se dio a conocer No Doubt It's My Life. Últimamente, g Wen Stefani anda promocionando una aplicación para que reces. No es coña, muchos americanos、eh, famosos se han apuntado a esa. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 Las diez y cuatro minutos, nueve y cuatro, si estáis en Canarias con la Calima, estos son los cuarenta c l a s s i c Yo soy Guillem Caballé, estoy en el estudio Joaquín Luque, en mitad de la Gran Vía, emitiendo los cuarenta c l a s s i c para todo el planeta Tierra. Hoy, precisamente en la noche, que dentro de nada, dentro de una hora y veintisiete minutos más o menos, despega la Artemis II. ¡Volvemos a la Luna! No, si ya me v i ahí. Ya tú eres marciado. Los c u c l á s i c Y la pregunta de la noche es: ¿A dónde vais de vacaciones de Semana Santa? うん。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 Shakira, que dice que se va a quedar de residencia varios días de conciertos en España, en Madrid concretamente. Bueno, oh, oh, la previsión del tiempo para esta Semana Santa, salvo que estés en la cornisa cantábrica, es todo muy bueno. 40, 40 Pero oye, para los esquiadores, incluso en Cantabria incluso en el Pirineo, va a ser espectacular porque va a caer la del pulpo en las nevadas. Classic クラシックラシック。Y esto también。Quiero volver a hablar de princesas que buscan a los pies de su cama.Eres algo que olvidados ya。Los40 Classic, solo tus números uno. Pedido, os he pedido a través del Instagram de los 40 clases que me dierais envidia y me dijerais dónde vais de vacaciones. Voy a leeros un mensaje de l u c y Carrillo que dice: A Granada, a disfrutar de su Semana Santa, que es espectacular. A ver, y las vistas también. Ya solo ver la alhambra, visitarla por dentro debe ser la leche. Yo es que solo la he visto por fuera. Lauren Wood con ese f o l l i n g que estaba dentro de la banda sonora original de Pretty Woman. Sí, seguramente muchas de vosotras y muchos de nosotros nos sentiremos así cuando tengamos estos cuatro días libres. Espero de verdad que lleguéis sanos y salvos a vuestra casa. Por eso os estoy poniendo yo vuestra música. Y como buen padre que soy, cuando lleguéis, por favor, mandadme un mensaje de que habéis llegado. No os lo decía vosotros, vuestro padre. Mandadme un mensaje cuando lleguéis. Venga, que no os cuesta nada. Los 40 c l á s i c you by my side Mira, si、sí, yo me largo, mañana vuelvo a las 8. Te quedas con Mónica.、Oh, Hola. Guillem, ¿Qué Bien, n tal? ¿Cómo estás? b Sí. Nada. Ve tirando para casa、sí. que ya me pongo yo a los mandos esta noche, que puede ser larga para muchos de nuestros oyentes. Venga, ánimo. Pon unos cuantos disquitos. Hasta mañana. Adiós. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 Las 11, las 10 en c a n a r i a s tus números uno con Mónica Ordóñez en los cuarenta clásicos De reconciliación compartida y el número uno de nuestra lista que devolvió a U2 a la vida en un momento muy delicado de su carrera. Y ya ves que esa chispa aquí continúa intacta. ¿Qué tal? Nos vamos a descanso este miércoles. Hay más después de Guillem Caballé y estas vacaciones, llévanos contigo. Ahora con un número uno dos milero explosivo y que nos llena de fuerza. Es Stronger What Doesn't Kill You. Con él te doy la bienvenida, suena ya Kelly Clair s o n You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want.